Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 8 grados de temperatura y les damos la bienvenida al primer programa del año. Es jueves 2 de enero y estamos iniciando un nuevo año 2020. El año nuevo tiene su banda sonora gracias a la Orquesta Filarmónica de Viena, que se ha convertido para la música clásica en el primer evento internacional mediático al congregar 50 millones de espectadores frente al televisor en España unos 11. Una tradición ...con 79 años de historia... ...por eso, en la última década... ...muchas ciudades como Elche... ...que cuenta con su orquesta sinfónica, la OSCE... ...programan también su concierto de Año Nuevo... ...el de ayer, en el Gran Teatro... ...pues no faltaron los valses y polcas... ...de la familia Strauss... ...el Danubio Azul o la Marcha Radeschi... ...suelen ser las señas de identidad... ...de estos conciertos... ...banda sonora del Año Nuevo... Pues seguro que ustedes no bailaron la marcha Radetsky en esas fiestas de Nochevieja, sino que se fueron a algo más popular, por ejemplo, al Happy New Year del grupo ABBA. so gray, so unlike yesterday, now's the time for us to say, Happy New Year! Pues este es el Happy New Year del Grupo ABA y nosotros también nos queremos quedar esta mañana, este segundo día del 2020 con un estribillo de Año Nuevo, Vida Nueva. entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos ¡Va a cantar Año Nuevo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 Pues hay canciones como esta que nos alejan algo de la realidad y otras que nos llegan muy dentro cuando nos hacen pensar en el tiempo. En 2020 deseamos que podáis detener el tiempo en vuestras manos para que nunca os dejen los buenos momentos. Eso es lo que nos cantaba Lucho Gatica, la voz monumental de los boleros. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca, otra vez. no más nos queda esta noche para vivir. Nuestro amor Y tu tic-tac Me recuerda Mi remediable dolor Reloj Detén tu cabina Porque mi vida se apaga Hey jest la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada de el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca Let's you mm -hmm. Pues nuestro reloj, el de Calendura, sí marcó las horas, tocó las doce campanadas y Teleelch las retransmitió, consiguiendo detener ese momento para no olvidarlo en nuestros archivos audiovisuales 2019. Ha sido el año del despertar climático y en Elche se cerró con una fiesta de Nochevieja en la Plaza de Baix congregando a miles de personas que tomaron las uvas al son del reloj de Calendura. Doce campanadas que retransmitimos en directo con Salvador Campello y la reina de las fiestas, Carolina Irles. El concejal de seguridad Ramón Abad señaló en su balance que el dispositivo de policía local y protección civil funcionó y que no hubo que lamentar afortunadamente incidentes graves. Las ilicitanas y los ilicitanos salieron a despedir el año 2019 y a dar la entrada al año nuevo de una forma masiva. También hay que destacar el profundo civismo y responsabilidad a la hora de festejar y dar entrada a este año nuevo. El dispositivo de seguridad montado por policía local funcionó correctamente y no hay que lamentar ningún incidente de gravedad. Por lo tanto, desde la Concejalía de Seguridad Queremos agradecer ese civismo y esa responsabilidad mostrada por los ilicitanos y las ilicitanas en la noche de ayer. Hay que destacar que tanto la fiesta organizada por el propio Ayuntamiento de Elche en la Plaza de Baiz, así como en la pedanía de La Olla y en todos y cada uno de las fiestas organizadas en locales particulares, hay que también destacar ese civismo y esa responsabilidad donde la policía local tuvo que realizar Intervenciones, Pero, como repito, eh, ninguna de gravedad y no hay que lamentar eh, daños mayores. Por lo tanto, mmm, reconocer y agradecer ese esfuerzo eh, por ese dispositivo montado por la policía local de Elche, también por los eh, sanitarios de día y finalmente pues felicitar el año nuevo y agradecer una vez más ese comportamiento cívico y responsable por parte de la ciudadanía. Y siguiendo con el balance de la página de sucesos, anoche les contamos que los bomberos de Elche necesitaron los refuerzos de los parques de Crevillent y Almoradí para que el nuestro, el parque comarcal de Elche, no estuviera sin efectivos, ya que todas las dotaciones tuvieron que desplazarse para apagar un primer incendio en una casa de campo, en la pedanía de Alzabares Bajo, y una hora más tarde, sobre las dos de la madrugada, tuvieron que acudir a otro incendio, originado en un chalet de Peñalas Águilas, a consecuencia de una chimenea mal apagada ninguno de los dos incendios fue grave pero sí dio trabajo a los bomberos y la ciudad ha comenzado un nuevo año y el alcalde en su balance de 2019 lo dedicó casi en exclusiva para decirnos todo lo que hará en los próximos 12 meses así que lo recordamos hoy A mi modo de ver ha sido muy positivo y muy fructífero para nuestra ciudad porque hemos sentado las bases para hacer realidad multitud de proyectos dirigidos a modernizar nuestros barrios y pedanías y también al impulso de la actividad económica y del empleo. Por ejemplo, hemos aprobado un potente plan de inversiones en pedanías que supondrá un esfuerzo inversor del orden de los 30 millones de euros y hemos aprobado proyectos por valor de 17 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles que se traducirán en actuaciones que llevaremos a cabo en los barrios y pedanías durante 2020, dirigidos fundamentalmente a la modernización del espacio público y también a la mejora y modernización de servicios públicos fundamentales como el transporte colectivo o la seguridad ciudadana. También, Estamos haciendo realidad los proyectos contemplados en el plan Edifican. Eliminaremos barracones, crearemos nuevos colegios, ampliaremos centros educativos, reformaremos también numerosos colegios públicos en la ciudad y al mismo tiempo comenzará a hacerse realidad el Instituto número 11, el Instituto Periodista Vicente Verdú. También hemos puesto en marcha actuaciones dirigidas a dinamizar nuestra economía, como por ejemplo los dos primeros edificios del campus tecnológico o en materia de regeneración urbana la construcción de nuevos bloques en el barrio de San Antón. En definitiva, 2019 ha sido un año de diálogo, un año de estabilidad política, un año de hechos, un año también de proyectos que al final se traducen en mejoras en los barrios y pedanías, en más calidad de vida, más prosperidad y más bienestar y espero, estoy seguro que 2020 sea un año en el que todos estos proyectos se vayan haciendo realidad, se vayan concretando y contribuyan también a ese objetivo de la prosperidad, la calidad de vida, el progreso y el bienestar en nuestra ciudad. Pues hemos escuchado el balance que realizó del año el alcalde Carlos González, estaremos por tanto atentos a que para que se cumplan todos esos proyectos que ha anunciado y en el programa de la glorieta de hoy eh, damos la bienvenida a nuestros también telespectadores de Teleelch que desde las nueve de la mañana nos siguen como forma excepcional porque normalmente siempre conectamos a las diez, hoy a las nueve de la mañana, para también comunicarles que a continuación tenemos la entrevista también del balance de la año dos pero desde la oposición. Tenemos con nosotros a la concejal de ciudadanos, Eva Crisol, muy buenos días, feliz año. Hola, buenos días, feliz año. Para seguir precisamente con ese balance del año, pero desde la oposición. Una oposición para el grupo de ciudadanos que comenzó el año con tres concejales, perdió uno en las elecciones de mayo, y hace unas semanas perdió a otro, a su portavoz. Así que queda la idil Eva Crisol para hacer balance de dos ¿Lamenta? ¿Lamenta acabar el año tan sola? Bueno, eh, son circunstancias que, que se dan que y además ha sido un año complicado para el partido pero a todos los niveles, no solo sí. a nivel local sino también a nivel nacional y bueno, pues continúe el año como antes de las elecciones y a ver entre todos, entre toda la gente que constituye el partido, que somos un montón de afiliados, pues lo sacamos adelante y seguimos trabajando en nuestra oposición y en nuestro día a día eh, por Elche y por la ciudadanía. Bien, pues eh, el primer trabajo eh, que se le encomienda es hacer esa valoración de, de lo que ha sido 2019 para Elche el equipo de gobierno lo ha hecho bien, ambos equipos de gobierno... ...el de antes de las elecciones y el de después... ...bueno, este tuvo... equipo de gobierno... ...yo creo que es un, es un gobierno continuista... ...es una, continu, una continuación... ...de lo que tuvimos la legislatura pasada... ...yo creo que ha sido la legis, ...que ha empezado siendo la legislatura... ...de las promesas... ...de, de las promesas a bombo y platillo... ¿no? ...de los gastos, de las inversiones... Eh, ...no hay día que no nos levantemos... ...con el anuncio de una inversión... ...veremos si se cumple o no... ...porque al final... Eh, ...seguimos estando como estábamos hace cuatro años... ...prácticamente, la ciudadanía... Eh, Sigue teniendo ese hastío y esa, esas pocas ganas de hablar de política que tenía hace un año o dos años y bueno, eh, mucho, mucho anuncio y luego poca, poca, poca actuación desde mi punto de vista. Ya veremos a ver. Si, si tuviéramos que definir 2019, eh, ¿sería el año del despertar climático? Probablemente sí, porque además es ha sido un año en el que el tema principal a nivel nacional, a nivel local, la concienciación, la, la mayoría de la gente está empezando a concienciarse pues por circunstancias que se han ido dando... ...y creo que sí que es el año de, de la concienciación climática... ...lo vemos en la calle, en los niños, en la gente joven... ...nosotros mismos ya empezamos que no hay que consumir plásticos... ...el ayuntamiento ya no tira globos cuando hay eventos... Eh, ...bueno, pequeñas cositas que al final son las que hacen... ...que, que nos vayamos dando cuenta que, que hay que tomar una determinación. Nosotros precisamente en el resumen que hicimos del año... ...vimos lo difícil que ha sido eh, resolver la contrata de basuras... ...que aún no está resuelta, hay una prórroga... Exacto. La modernización de la planta de basuras también ha recibido críticas porque no recicla todo lo que debería reciclar, estamos en un 9% cuando la normativa uh -huh. europea indica más y se cumple con la autonómica. Los vertidos ilegales continúan eh, produciéndose y lo, que, lo peor de todo es que el palmeral necesita más cuidados y lo hemos visto con esa externalización del servicio de podas. A ver, eh, empecemos por partes. Porque el, hay mucho. Exacto. Bueno, la, la contrata de basuras finalizaba ahora el, el 31 sí. de diciembre y, al, y por circunstancias que yo en este, en este caso sí que considero que son ajenas a lo que es el, la corporación, pues ha habido que prorrogarla nueve meses. Se trata de un recurso contencioso administrativo que ha presentado una, una, una asociación bueno dos, dos asociaciones de Elche que ya estaban eh, por ahí detrás desde el principio y bueno hay que esperar eso al final lo que hace yo eh, lo que no lo que considero y lo que no entiendo es que estas estas asociaciones que denuncian y que llevan al juzgado eh, este contrato al final buscan una cosa y lo que hacen es perjudicar precisamente porque esta prórroga lo que va a hacer es que no se renueven equipamientos lo que no se puede que no se pueda empezar a trabajar con la norma a aplicar la nueva normativa y entonces eso va a que se retrase todo más y que sigamos en las mismas condiciones que estábamos. Recordemos que hay vehículos que tienen años, eh, que tienen más de 20 años, entonces eh, pues eso, a ese problema habría que darle una solución. El tema del vertedero pues fue un tema de discusión de, de final de la legislatura, que si se cambiaba de sitio, que si no se cambiaba de sitio. El reciclaje, el reciclaje, eh, como has dicho, estamos a un 9%. Pero es que luego desde las casas tampoco se recicla lo suficiente y si encima de todo desde la empresa que está encargada del reciclaje no se hace como se debería, pues entonces, porque además lo estamos viendo, estamos viendo constantemente la televisión, eh, pasamos por la calle lo, y lo vemos. Y luego el tema del, del palmeral es un tema que ya se viene viendo desde hace bastante tiempo, no solo este último año. la última legislatura nosotros dijimos que el palmeral estaba completamente abandonado. Esta legislatura presentamos una moción precisamente porque en el parque municipal las palmeras estaban sin podar desde hace un montón de tiempo. Nosotros nos reunimos con los palmereros y los palmereros planteaban el problema de que son pocos mal pagados y que no dan abasto con todo el palmeral histórico porque no, está, no solo eh, las palmeras del Parque Municipal y del Centro, el palmeral histórico de Elche es muy grande y entonces había una plantilla mínima, irrisoria. Y bueno, pues entonces ha habido que externalizar el servicio. Yo creo que se podía haber intentado también arreglarlo desde dentro, desde la casa, pero... Así están las cosas. Hemos visto presupuestos que se han aprobado: el presupuesto municipal, el presupuesto autonómico, pero vemos realmente consignación presupuestaria para garantizar en 2020 un mejor cuidado del palmeral, que es nuestro pulmón verde. Bueno, yo, yo considero que al final el, el importe, es, es las cantidades son irrisorias. El palmeral necesita cuidados, pero a diario, no no que se haga una poda hoy y que se vuelva a hacer una poda dentro de seis meses, que parece que es lo que se va a hacer. Al final, el palmeral hay que estar tratándolo día a día, porque es que lo que, no, lo que tratas hoy pasa... Eh, de aquí a que acabes todas las palmeras de Elche, vuelves otra vez a empezar. Pero es que el tema también está el picudo, la paisandisia, que son problemas que están ahí, que hay que acatar, que no sé, se... parece ser que en algunas zonas sí que se ha paralizado el avance, pero que todavía está muy, muy verde. Desde la oposición, ¿qué información le dan el equipo de gobierno sobre precisamente ese control de las plagas? Porque hemos mm, oído que eh, tienen controlado el avance de la plaga del picudo, pero parece ser que el de la paisandisia Orcón no. Pues ahí estamos, el tratamiento parece ser que no, no no se acaba de dar con el tratamiento que se le tiene que aplicar, pero luego la información que se nos da la oposición, ya lo sabe que nosotros aquí lo repetimos no, prácticamente todos los grupos de la oposición, muchas veces nos enteramos de, de la problemática y de cómo están las cosas por la prensa antes que casi que nos llegue por parte del equipo de gobierno. Estamos solicitando información a través de la OMA y nos llega tarde, mal o nunca, o se nos limita la información. Y, y luego, pues, eh, ahora pues mismo... Pues este equipo de gobierno presume de presumen transparencia. Presumen transparencia, sí que es cierto. Sí que es cierto que presume de transparencia, pero bueno, pues se lo aplicarán a ellos mismos, porque nosotros... Pues, pues sí que es cierto que, que, bueno, que hay determinada información que se pide, que se te da en el momento, pero que otra información que se solicita, pues, tarda más. Hablaremos de esa información que se solicita, porque el Partido Popular también lo critica mucho, sobre uh -huh. todo del mercado central. Antes del mercado central, cerramos el tema de medio ambiente. ¿Usted qué nota le daría al equipo de gobierno en cuanto a la Gestión medioambiental? Bueno, pues un aprobadito raso. Bien, lo aprueba. Ya un aprobado raso, no cinco. Y hay bastante. Porque, bueno, porque además eh, se está viendo ahora pues, un poco más de implicación en el tema. Pero y el de cambio todos climático. Modos... Bueno, te, podemos hablar también de la movilidad, la sostenibilidad. ¿Cree usted que este equipo de gobierno va a hacer una ciudad sostenible? Esa es una de las principales banderas que defiende, sobre todo de la rama del equipo de gobierno de Compromís. Compromís es una es su principal bandera, la sostenibilidad, la La movilización respecto al medio ambiente, etcétera, es lo que ellos defienden, además son las áreas que están llevando. Eh, esperemos, esperemos que, que el resultado se vea. Estamos viendo que ya dan unos pasos para restringir el tráfico. Es una forma de reducir las emisiones de gases invernaderos, las emisiones contaminantes. Están acertando en el plan centro. Yo creo que yo creo que el Plan Centro se debía de haber planteado, como se, dijo, como se quedó en la otra legislatura, con el consenso de, todo, de todos los grupos, de las asociaciones y de todos los agentes implicados. Lo que no puede ser es que se, se haga un anuncio de un plan, se vaya haciendo por fases, luego se paralice, porque además hay un acuerdo plenario que se dijo que se paralizaba hasta que no estuviera resuelto el tema del mercado central y el equipo de gobierno hizo caso omiso a ese a ese acuerdo plenario y siguieron. Pero el sus tema del mercado central dice el equipo de gobierno que ya está resuelto. Bueno, ya está resuelto, ahí está. Eh, ¿Se va a anular? Pues se va a anular, pero ya está. Ya veremos si se anula o no se anula. El Partido Popular también anunció que los iba a llevar al juzgado. Ya veremos cómo está el tema. Yo todavía no lo veo tan claro. ¿Qué va a hacer Ciudadanos en este aspecto del mercado central? Porque la alcaldía ya ha anunciado la rescisión y ya se ha encargado a los técnicos precisamente que inician el expediente para anular el contrato. Bueno, el, el expediente a nosotros se nos informó, una vez que ya se había tomado la decisión, en una comisión que se, que precisamente la pidió ciudadanos, se nos informó de la situación que estaba, pero ya a todo lo pasado, o sea, una vez ya se habían tomado las decisiones. Y nosotros, al igual que el resto de partidos, habíamos solicitado determinada documentación. Sí que es cierto que además Héctor aquí lo comentó un día que se nos dio traslado de parte del expediente, pero no estaba todo. Eh, nosotros también pedimos ese informe de cuatro casas al que no, al que el secretario ahora dicho que no tenemos acceso y bueno, nosotros consideramos que las cosas se tenían que haber hecho de otra manera, que el consenso y la transparencia de la que habla el equipo de gobierno deja mucho que desear, porque precisamente en este asunto se está viendo que ese consenso no existe existe consenso entre los que están en el equipo de gobierno, que al final ellos, como dicen, son los que tienen que tomar las decisiones, y nos está contando con, la, con el apoyo con la opinión de, del resto de, de agentes implicados el mercado yo creo que va a ser un quiste que va a estar ahí toda la legislatura porque al final acabará judicializado, se, se convertirá en un problema y no creo que, que saquemos nada en claro durante esta legislatura desde mi punto de vista. No nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que en un principio nosotros no vamos no vamos a meternos en juzgado ni vamos a, a ir más allá de, de la acción política que podamos ejercer de la oposición desde la oposición. Eh, entendemos que ahora tampoco procede meternos en pleitos, que creo que hay que desestancarlo cuanto antes y hay que buscar soluciones. Claro, el PP tiene por delante dos decisiones, o llevar al equipo de gobierno a los tribunales para pedir ese informe jurídico o también llevarlo para considera, porque considera que la anulación del contrato pues vulnera... El derecho. Eh, no, bueno, nosotros desde un principio eh, tenemos que tener claro que el, que el contrato estaba formalizado estaba formalizado legalmente, que el, que el contrato era válido y que tenía unas circunstancias y unas que determinaban la, la, la posibilidad de que se suspendiera o no. Eh, que hay, se si haya encontrado el acceso al refugio, el contrato de, hablaba de restos arqueológicos de gran enverga, envergadura. Eh, la, la, el acceso al refugio que se sabía que estaba ahí, yo entiendo que no es un resto arqueológico, lo tendrán que también valorar. Eh, Conseguiría, me imagino que tendrá que determinar la validez o no y entonces una vez en ese punto se podrá decir si el contrato es válido, si no es válido si la rescisión es válida o es correcta o no ¿Le sorprende cómo está actuando consellería en todo este asunto del mercado? porque no está ayudando al equipo de gobierno? Que cuando el equipo de gobierno pide celeridad en resoluciones consellería aparece mudo y eso que está en manos de compromiso. Bueno, es que lo suyo sería es que lo lógico es que se actúe de manera consecuente, no se actúe porque el color político que hay en el En la otra administración sea el mismo que el tuyo tengas que actuar de la misma manera yo creo que ahí, si, si consellería considera que el equipo de gobierno no tiene razón pues que no se la dé, y si la tiene que se la dé pero lo que no es lógico es que porque se piense que son del mismo color político toda la razón se la tienen que dar, ya era hora de que también se tomaran decisiones así y de que se actuara de manera consecuente. ¿Y, ¿Y ustedes no ven lógico que el informe jurídico de Cuatro Casas no se entregue a la oposición porque ese es precisamente la estrategia jurídica que va a seguir Es que de que Es que es, una estrategia, que gober, es, es ¿no? una estrategia jurídica, pero es que es un informe que se ha pagado con el dinero de todos los ilicitanos. Nosotros formamos parte de la corporación. Es un documento que se supone que es público y al que tenemos que tener acceso. El secretario ahora emite un informe que dice que no Eh, yo entiendo que ellos pues, no quieren mostrarlo porque será un arma jurídica que vayan a utilizar en el caso de que se vaya al juzgado, pero nosotros tenemos como oposición y como miembros de la corporación, tenemos derecho a acceder a ese informe y máxime que se ha pagado con dinero público. Es que no es un, no es un informe que se haya hecho de una manera particular y que lo haya pagado en particular, mm -hmm. es que es dinero de todos los ilicitanos. ¿Y ustedes han hablado con los placeros? Nosotros hemos hablado, hablamos anteriormente y bueno, pues ahora en este inicio de año, con las nuevas circunstancias, volveremos a reunirnos con los placeros que luego es que al final nos acordamos mucho de la gente que vive por el centro y luego están las familias que están en el mercado central, que son las que a, a las que hay que darle solución, mm -hmm. porque es el sustento no solo ya de la persona que está trabajando ahí, de, sino de toda su familia el que está en juego. Bien, esto es un proyecto muy enquistado. También hemos tenido otros, como el Hotel de Arenales, pero 2019 precisamente se ha cerrado con una buena noticia, y es que el Supremo avala la decisión de Costas de paralizar la rehabilitación. Bueno, pues a ver si así ya por fin pues tenemos un escaparate un poco más bonito en la playa de Arenales, ¿no? Mm. En Arenales. Pero qué toca, qué toca hacer ahora al equipo de gobierno? Pedir a Costas que celeridad para que Hombre, lo, reactive suyo, el lo, lo suyo es que se solicite y la reactivación y el derribo que se pida, la li que se otorgue la licencia. Pero tenemos un que gobierno se concluya. en funciones. El tema está en que, como no, bueno, ya po queda poco, ¿no? Ya, ya, parece, que, ya parece que en unos días tendremos gobierno, ¿Sí? si no cambian las cosas. Entonces, es necesario, el tema del gobierno central es necesario porque se paraliza todo. No hay presupuesto, no hay inversiones y no se pueden tomar determinadas decisiones que habría que tomar. Y esta es una de ellas, que no depende del Ayuntamiento de Elche. Pero bueno, parece ser que el Tribunal Supremo avala avala la decisión que se tomó, los vecinos ya también están empezando a ver la luz y esperemos que el verano que viene por lo menos este tema haya avanzado un poco, porque es que del final, de mitad de la legislatura ahora, es que el edificio está peor. Si sí, le pregunto porque el, el balance del alcalde ha sido prácticamente... ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno en 2019? ¿Qué? Se lo pregunta usted, porque bueno, el 2000, alcalde en el En balance... 2019 es que entre que hemos estado con tres campañas electorales, pendientes de sobre todo de las municipales, eh, llegó el verano y además lo han dicho hasta ellos. Eh, uh -huh. Patricia Maciá, cuando estuvo defendiendo el presupuesto en el Pleno, dijo que el mes de junio, julio y agosto había sido un poco... Había pasado un poco sin pena ni gloria. Entonces, pues la valoración, yo ya lo he dicho al principio, creo que se ha trabajado más en las campañas que en lo que es el, en, el, en el pueblo, en Elche, en el municipio. Creo que ha sido un año de mucho anuncio. Un año electoral, de discurso un año electoral. electoral y un posterior. año de discurso electoral, de mucho anuncio, de mucho proyecto, de que ha acabado con muchos anuncios de muchos proyectos y con muchísimas inversiones que no sé de dónde vamos a sacar el dinero. Bueno, se supone que lo está ahí, tenemos. claro, no nos han subido los impuestos, claro. no nos han subido las tasas, eh, también había un remanente de, del año anterior. Entonces, a ver si es verdad y, y esas inversiones se llevan a cabo, porque lo que pasa y lo que ha ido pasando es que se ha hecho mucho anuncio de mucha uh -huh. inversión, de mucho proyecto y se han quedado estancados y están igual sí. que estaban hace cuatro años. Bueno, Podíamos hablar del plan edificant, que parece que va a ser el año de las inauguraciones de las obras del Ya nos del lo plan dijeron, que nos íbamos a cansar de ir a inauguraciones. De los Edusi que también uh -huh. son muy importantes pero eh, evidentemente también queda... Eh, ha sido un año electoral para la Universidad Miguel Hernández, tenemos nuevo rector, sí. ha habido una firma de un convenio, con lo que por fin 2020 podrá ver la luz ese albergue estudiantil de Altavix que lleva no sé cuántos años Bueno, cerrado. desde la legislatura... Eh, ya casi una década, <risa> exacto, impresionante. Exacto. Bueno, es una pena que en, que en Elche una ciudad que, que no solo tiene la OMH que tenemos la UNED y tenemos también el CEU sea una universidad, como hemos dicho nosotros durante la anterior legislatura que no tiene ambiente universitario que parece que la universidad no existe aquí y es que no tenemos ni una residencia universitaria, ni un albergue eh, ni nada que se le asemeje pues cuatro pisos que alquilan particulares los estudiantes para cualquier cosa se van a Alicante y esto es como si fuera una ciudad de dormitorio, entonces sí que es verdad que Elche es una ciudad que necesita darle más dinamismo al trato con la con la universidad, la universidad y el City tienen que estar en pleno contacto y además creo que tienen que tener una relación más, más constante. Uh -huh. El tema del albergue si se si por fin, que eso parece ser con la firma del convenio que, que se va a desenquistar, pues nos a nosotros nos alegra mucho, pero luego hay más, más cosas, también está eh, que se trasl el tema del De la Glorieta, del, de la CAM. A va ver a ser pues, un alquiler. Que va a ser también el, el rector. Entonces, eso también dinamizará mucho la relación entre la universidad y el municipio. Y bueno, nosotros siempre hemos defendido eso, que haya una, una colaboración que después de tantos y tantos años, además, yo creo que la Universidad Miguel Hernández se inauguró cuando estaba yo ya estudiando en, ¿Mm? est estudiando en la universidad. Es decir, que son veintitantos y años, ¿no? Si no lo sí. recuerdo mal. en el 96 y años casi, ¿no? Ma Sí, más más más de veintitantos, veintidós, veintitrés años. Y, y bueno, ya ya toca ya toca que, que, se, que se note que él se tiene una universidad, porque es una universidad además que tiene muchísimos estudiantes. Luego sales por la calle y no sabes dónde están. Mm, Eva Crisol, como estamos ya casi al final de la entrevista, ¿qué se queda de 2019? ¿Con qué se queda? Pues ¿con qué me quedo? Porque ha sido un año complicado para Ciudadanos, muy complicado. Bueno, pues yo considero ¿Con su que... partido? Sí. ¿Le ha respaldado a usted? Bueno, las circunstancias como han venido... Ha sido la que ha sobrevivido. Bueno... Eh, yo me quedo con, con un año en el que en el que la gente que tiene ganas de trabajar eh, ha dado la cara y ha dado y ha respondido por el partido. Eh, ha sido un año, sí que es verdad, que ha sido complicado por determinadas circunstancias que, que son ajenas a, al funcionamiento. En, en primer lugar, eh, la noticia más importante fue la dimisión de, de nuestro presidente, de Albert uh -huh. Rivera. Uh -huh. Pero bueno, ahí se ve que, que es un partido que, pues que tiene ganas de continuar y que parece ser que vamos en marzo a tener una futura dirigente hay arrimadas y, y a nivel municipal pues han dado determinadas circunstancias que han hecho que han, que han hecho que hayan habido cambios y bueno, pues los afiliados que siguen ahí la gente que tiene muchas ganas de trabajar está esperando en que a que, empe, a que empiece el, el año para poder continuar trabajando y trabajar por Elche por porque tengamos un municipio mejor, más accesible. Y en el que tengamos cabida a todos. Yo creo que al final el partido sigue adelante, eh, han pasado cosas, pero nosotros nos recomponemos y seguiremos mm. trabajando por Eso el che. ¿En cuanto al partido y en cuanto a la ciudad? Y en cuanto a la ciudad, pues esperemos que 2020 sea un año con una ciudad un poco más limpia, más accesible, porque hemos visto que la accesibilidad... Eh, pese a que hemos luchado, y yo precisamente la, en la anterior legislatura presentamos muchísimas mociones y trabajamos muchísimo por el tema de la accesibilidad. Seguimos atascados en la, estamos en la atascado. rotonda del ALYUB, por ejemplo. El tema de la rotonda del ALYUB eh, se propuso, yo creo que no, desde, desde Ciudadanos se propuso una solución bastante viable. Por parte del equipo de gobierno se anunció que se estaba haciendo un estudio externo del tráfico y que se daría solución. Espero que ahora a principios de este 2020 esa solución llegue porque además es un problema, y sobre todo ahora estos días que está yendo la gente muchísimo a los centros comerciales a comprar, es, es inaccesible, yo creo que debería de darse solución. Y bueno, pues un año para trabajar y para que, se vea, para que se vea que Ciudadanos está ahí, que también hace oposición. Pues muchísimas gracias, feliz año a Eva Crisol, concejal de Ciudadanos, y pronto portavoz. Igualmente, feliz año. 101.4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 Ilusión, magia, regalos. Vive en directo en Teleelch, la Cabalgata de Reyes. El 5 de enero a las 8 de la tarde desde la Plaza de Bais. En directo por Teleelch Cabalgata de Reyes. Patrocina Motos Marín.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 101.4 La radio de Elche. La glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 menos cuarto de la mañana, tenemos 8 grados de temperatura, según se señala desde la estación meteorológica de Tele Elche y en nuestros estudios se encuentra un pastelero afamado con reconocimientos y de Elche. Él es Fran Castell. Muy buenos días, Fran. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y como él, todos los pasteleros de esta ciudad y panaderos eh, se encuentran durante estos días trabajando a marchas forzadas para preparar ese dulce típico de reyes, el roscón. Fran, ¿qué es el roscón? Bueno, pues el roscón es una, es una masa de bollería enriquecida, eh, típica de, de estas fechas, con una tradición y una solera en todos los hogares, digamos, ¿no? de, de España bueno, y, y, en, y en otras zonas, en, en Europa también. Pero ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene? Bueno, hay varias varias historias, digamos, porque siempre hay diferentes versiones de... En principio hay gente que lo sitúa en 1700 y algo, en el reinado de Luis XVI, en Francia, un grupo de pasteleros de la corte, pues hicieron un, un, un postre, digamos, un... Con, con motivo de la epifanía y, y, y hay otras otras variaciones pero básicamente es todo lo, lo mismo nos llega de Francia y como sí. tal la mantequilla está presente en el roscón eh, sí en principio sí eh, nosotros hacemos alguna hay pasteleros y panaderos que hacen otras versiones yo me encuentro entre ellos que lo hacemos mixto en mantequilla y eh, aceite de oliva principalmente por nuestra ...situación en el Mediterráneo... ...la gente del norte, de España... ...sí que trabaja más con mantequilla... El, ...las elaboraciones francesas son con mantequilla... ...nosotros mm. hemos procurado... ...digamos hacerlas más del... ...hacer una versión más mediterránea... Más levantina. ...y más <risa> levantina... ...y entonces cada uno, pues cada pastelero... ...cada panadero da, da su toque personal... Claro. ...nosotros trabajamos con aceite de oliva... ...virgen extra... Eh, ...pero para un pastelero como usted... ...el roscón de Reyes... ...es quizá el dulce... ¿Más deseado eh, por ustedes, por aquello de las sorpresas? Bueno, eh, para nosotros eso tiene el componente, digamos, eh, infantil. Eh, bueno, y, a los y adultos entonces... también nos gustan sí, las sorpresas claro. eh, y los regalitos. Pero para mí, sobre todo, es por, un poco por la tradición en cuanto a los niños. La tradición propiamente dicha sería la de poner un haba uh -huh. y, y un rey en el, uh -huh. en el roscón y eh, a quien le sale el haba normalmente es el que paga el roscón. ...y de aquello, aquello del tonto del lava, ¿no? Pero, ¿Eso viene de ahí? ¿Ese dicho eh, sí. es el tonto de lava? Sí. Mm, no lo sabía. Bueno, en principio creo... Así lo he, lo he leído yo. Es, claro, es, lógico. Es, tiene toda la lógica del sí. mundo. Y, pero principalmente luego lo que se trata es de poner unas figuritas... ...sugerentes para los niños que al fin y al cabo son los protagonistas... ...de un poco de la, de la fiesta, de la tradición en cuanto a la noche de reyes también suelen ponerle leyenda. ¿La leyenda existe? ¿Una leyenda al Roscón de Reyes? Sí, eh, ponemos una, una tarjetita con, con, con una leyenda. Eh, en principio, eh, mmm, te, la elaboración en sí tiene ese toque romántico, ¿no? Y, y, y bueno, pues creo que forma parte de, de un ingrediente más. Pero eh, esta versión... Eh, Es suya, pero en Elche estamos viendo que en los últimos años los roscones se rellenan de muchas cosas. Porque el roscón original era... El, el roscón era, en su origen es una masa de bollería enriquecida con, pues, con huevos. Con, ¿Es fogasetas? ¿Le es, dice fogasetas? Eh, no exactamente. o sea tiene, Es una variable, una variante de una masa fermentada, de una masa de bollería fermentada. Que lleva eh, huevo... Lleva huevo, lleva eh, azúcar, lleva lácteo, lleva leche o... Eh, Grasa, en este caso puede ser mantequilla o aceite. Y luego aromas, lleva ralladura de cítricos, uh -huh. ya sea naranja, limón. Eh, se les puede se le suele poner también, eh, al, incluso en algunas fórmulas, alcohol, ron uh -huh. o agua de azahar, uh -huh. que es también un, un clásico. Y luego la fruta confitada que lleva. ¿Y esa así. fruta confitada es desde siempre, desde original? Sí, sí. La, la, el, el confitar la. El confitar la fruta es una, una técnica que se hacía hace muchísimos años y, y ya, ya se utilizaba fruta confitada para conservar la propia fruta en, en, en azúcares, en, entonces era en miel, y como como resulta vistoso, pues se pone, se ponía se puso en esa pieza de bollería original con la fruta por encima. Y los rellenos entonces ha sido en función de la demanda. Sí, eso ha venido a posteriori, eh, en principio... Eh, se hacía con, con una crema, eh, en principio con crema pastelera. Los franceses eh, hacían una mezcla de, de crema con merengue que le llaman chibust. Eh Nosotros aquí tradicionalmente se come el roscón con un chocolate a la taza que, que se hace aparte. ¿Pero siempre se ha comido con chocolate? Sí, era, siempre ha sido Era una lo típico, ¿no? Sí. Mojar, el, Mojar roscón el roscón con, el con chocolate. chocolate. Se hacía un chocolate aparte, y, y preparado de cacao o de chocolate a la taza con, uh -huh. con el roscón. Y después eh, se han ido introduciendo pues los rellenos. Simplemente. A alguien se le ocurrió que, que también podría quedar bien y, y lo hicieron así. Cortaron por, por en medio el roscón y lo rellenaron con diferentes cosas, con nata, con chocolate, con crema. Eh, Eh, cualquier con cabello de ángel, incluso con merengue. Hay gente que te pide cosas, mus, un, diferentes muses, café, vainilla. Este dulce eh, no es barato. Por lo tanto, es importante saber qué nos, qué nos aconseja para conservarlo. Porque ¿cuánto tiempo puede durar un roscón en Bu casa? Bueno, a ver, Yo es sé que, que dura este poco, es, un, de... es un tema... Uff, Peliagudo porque a mí me sorprende, por ejemplo, yo sigo las redes sociales y ahora, por ejemplo, en Twitter aparece eh, en algunos medios de comunicación que a los que sigo, no pues dicen eh, el, el roscón más barato del mercado en los centros comerciales. Mm. Y entonces, pues conseguir un roscón por un 4 o 5 euros de un roscón de medio kilo con nata o algo así, pues lógicamente para los centros comerciales es, es un reclamo. Mm. Entonces no, no hay comparación. Yo lo que he hecho en falta es... ...pues un poco lo que estás haciendo tú... Eh, eh, ...poner en valor... ...el trabajo de... Yo, hoy ...estoy yo aquí... ...pero pero un poco en representación... ...del pequeño artesano... De, ...del pastelero, panadero... ...que hace una pequeña producción... ...que la hace con mucho mimo... Con, eh, ...con unas fermentaciones largas... ...que hace que el producto sea de más calidad... ...puesto que no está hecho a prisa y corriendo... ...con unos ingredientes de calidad... ...huevos... Eh, de aceite, arriba. mantequilla eh, una buena harina de fuerza para que soporte ese eh. entonces eso no puede ser barato Claro que no. y luego si el relleno es un relleno de calidad también, sea una trufa nata, o crema o lo que sea, pues Eh, no puede ser barato. Entonces yo creo que la, el cliente tampoco es tonto, también entendemos que hay gente con un poder adquisitivo y gente con otra, y quién le da prioridad según qué cosas a gastar el dinero, en, con su dinero hace cada uno lo que quiere, pero yo mmm, cuando veo mmm, roscones a un precio que se sale fuera de lo normal en cuanto a... Digo, madre mía, aquí es simplemente... O hay una, un proceso de promoción... ...porque en realidad las grandes superficies... ...lo hacen para vender otros, claro, otros, productos. otros productos... ...el reclamo es ese... ...no hablo de dumping... como lo llaman? ...dumping ¿no? ...lo, lo de... Lo de sí, el, dumping, por, sí. ...el dumping por bajo del coste... Sí, ...reventar los precios del mercado... Sí, ...pero simplemente que como también... ...hacen una, una, una propuesta... ...descomunal de número de unidades pues ante eso no se puede competir. Eso es lo que le iba a decir, por lo que se está quejando. Esto significa que el artesano de Elche está notando en los últimos años una reducción de sus ventas del roscón. ¿Están ustedes reduciendo mm, la producción? No, yo creo que no. O sea, a ver, lógicamente a todos nos ha afectado la crisis uh -huh. en su momento. Ahora, ahora hay un pequeño repunte y eso es... ¿Ah, sí? Claro. ¿Lo notan? ¿Hay... Sí, hemos tenido una mejora. ¿Han mejorado? Sí, Hombre, hubo un... creo que para todos... Bajó el consumo en general durante la crisis y a los pasteleros también nos tocó, eh, para todo el mundo, en cualquier sector. Ahora pues ha habido una estabilización, hemos recuperado un poquito y andamos ahí. Pero nuestra horquilla de cliente potencial es el que es, no es, el, eh, no es, es un señor, una señora, una familia que quiere un producto que sabe lo que está comprando. Y en general, el que va a un pequeño obrador de pastelería sabe que hay una producción reducida. Que a nosotros nos preguntáis muchas veces: ¿y cuántas unidades? Claro, Entonces producís. yo siempre digo las mismas, porque yo no, no tengo más capacidad de elaboración. Claro. Somos un obrador pequeño, que sí que redoblamos personal para poder. Eso es lo que quiero decir. Dar. Contratan a personal claro, durante estas fechas. Durante estas fechas pues necesitamos más, más manos. ¿no? Pero en principio. Eh, difícilmente un pequeño obrador o mediano puede producir lo que una gran superficie pueda vender, por ejemplo. ¿no? Pero no me ha contestado a la pregunta, Disculpe. ¿cuánto puede durar un roscón en casa? El de, el de los pequeños artesanos. El de los pequeños artesanos puede durar tranquilamente varios días, o sea, hablamos de hasta incluso una semana. ¿Y cómo tengo que conservarlo? Pues tiene que conservarlo tapado, eh, si puede ser en el frío mejor. ¿En el, frigorífico? en el frigorífico. Si es relleno, por supuesto, porque lleva un relleno uh -huh. perecedero. Si es una masa de bollería, simplemente con, con taparla en, una, en, una, en un hermético, en una, uh -huh. en una bolsa, en un recipiente hermético, va a durar varios días. Por lo que le he comentado, que las elaboraciones, por lo menos nosotros lo hacemos así, trabajamos con masa madre natural, por una parte, y por otra parte, las fermentaciones son muy largas, y cuanto más larga es la fermentación, El, el, la oxidación será más lenta y el endurecimiento de la pieza también estamos cansados de ver productos en los puntos calientes donde eh, calentito o recién hecho está bueno pero luego es, se pone duro como una piedra pues hablamos del dulce típico de temporada ¿cuál es el eh, de todo el año? porque ustedes hay determinadas épocas sí. eh, fiestas sí, es que esta, siempre estacional, ¿Por, sí. qué, por qué ¿sabe como pastelero ¿sabe por qué cada fiesta tiene su dulce típico? ¿Por qué en Por, Semana Santa tenemos los sí. buñuelos, o huesos de santo, en San Antón, la coca? ¿Por, ¿Por la, qué? Pues porque la gastronomía va unida a la cultura. La cultura gastronómica forma parte de la cultura en general. Y entonces eh, necesitamos... Todos necesitamos excusas para celebrar cosas. La, la, la pastelería, yo siempre lo digo, lo que tiene de mágico es... O lo que tiene de, de privilegiado, porque yo me siento privilegiado, sí. es poder eh, elaborar cosas que a la gente le aporta esos instantes de felicidad, ¿no? que supone el, pues el comerte algo dulce. Aunque, desgraciadamente, ahora también hay muy, una corriente... ...muy negativa en cuanto a el todo... ...el azúcar, en general, dicen que es malo... ...sí, pero nosotros, por ejemplo, en ese sentido... ...hemos bajado mucho los contenidos de azúcar... ...para hacer una pastelería más saludable... ...tiene que ser una pastelería responsable... ...y la responsabilidad del propio que la consume... no ...que, que hay que dosificar esas cosas... ...¿y cuál es el típico dulce... ...que más producen ustedes? ¿Cuál es el que más se vende? ¿El turrón? ¿El, el roscón? ¿El hueso de santo? Y en, no recuerdo más... ...nosotros... Es que cada, como cada cosa tiene su estacionalidad uh -huh. y su día, pues para ese día se vende muchísimo eso, ¿no? Nosotros ¿Pero no, vamos, hay, no hay alguno hacer, que se lleve la palma? Eh, para nosotros, el sí. book insignia nuestro es la tarta de almendra. Ah, la la de, tarta de almendra, la, la tarta de elche, de elche todavía, nuestra tradición. se pide. Claro, de, de hecho, ha habido una vuelta a esa tarta de almendra porque eh, hemos vuelto otra vez a lo tradicional, a lo, hubo un momento que siempre son modas y uno tiende a valorar siempre más lo que viene de fuera, la, la, el ingrediente más lejano, siempre nos fascina, es un poco por esnovismo, ¿no? uh -huh. pero ahora resulta que se pone de moda el, el producto de kilómetro cero, que es el de, el de nuestra casa, eh, Nosotros uh -huh. tenemos una versión, de un pastel que, que ha quedado, que, que ha triunfado mucho, lo presentamos en el 2015 en Madrid Fusión y desde entonces que hicimos un, un pastel que le llamamos Camdels y con turrón, con almendra mollar, con almendra marcona de la tierra, uh -huh. con cítricos, con dátil eh, de la variedad Medjur de aquí de la tierra, de, de nuestro pueblo y eh, con granada de origen eh, La, con denominación de origen uh -huh. nuestra, ¿no? La Granada Mollar. Eh, hay una tendencia a volver a gastar el producto de autóctono. Todo el mundo pone en valor lo de su tierra y nosotros tenemos que poner lo nuestro. Lógico, la tarta de Elche. Eh, ¿qué ¿Por qué tarta de Elche? ¿Cuál bueno, es su historia? Bueno, eh, nosotros le llamamos tarta de almendra, uh -huh. también se le llamaba tortada, eh, mmm, Y tarta de Elche en realidad es un nombre que nos lo autopusimos porque en realidad una, un bizcocho de almendra eh, en todo el Levante español y en muchas zonas de España se hace una variable, una variante de, de tarta de almendra. Nosotros lo llamamos así. Porque somos así? Porque somos así. <risa> Nos y es gusta esto. apropiar o sea. lo, lo bueno, ¿no? Sí. El dulce bueno. Franca Stey, muchísimas gracias por explicarnos la historia del roscón de Reyes y por darnos estos consejos. Hay que saber comprar el roscón. Sí, creo que sí. No, Gracias a vosotros por contar conmigo. Feliz año. Feliz año. Gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Si vas a reformar tu hogar en Quiles, tienes la mejor relación calidad-precio del mercado.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 Son las 10 en punto de la mañana, tenemos 8 grados y medio de temperatura y antes de comenzar las secciones musicales, el poeta del pueblo Miguel Hernández vuelve a estar en nuestro programa porque su mujer, Josefina Manresa, nació un 2 de enero a principios del pasado siglo en la ciudad de Quesada, en Jaén. A Josefina Manresa le debemos la eternidad de Miguel Hernández y que su legado se quedara en los archivos de Ilche. Ella no pidió dinero, solo dignidad para el poeta. Ella permitió que la sombra alargada de Miguel traspasara los barrotes de la cárcel para cubrir toda su existencia. La obra de Miguel Hernández existe gracias a ella, porque enterró los escritos y los ocultó para evitar que los franquistas los aplastaran, los destruyesen. Ella custodió la obra del poeta y cuando llegó la democracia continuó aferrándose a sus recuerdos. Josefina no solo fue musa de Miguel Hernández en 1980 publicó sus recuerdos. Para la libertad, sangro lucho por vivo.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 Retoñarán aladas de, de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Pues a Josefina Manresa, la viuda del poeta Miguel Hernández, le debemos que tan bellos versos continúen hoy escuchándose. Y ya comenzamos ahora, cuando son las diez y cinco minutos, las secciones de música. La primera del año que hemos escogido... Eh... La banda sonora de la misión para este primer programa de 2020, la historia que narra, ya saben ustedes, el trabajo en Argentina de unos jesuitas que en el siglo XVIII se pusieron al lado de los indígenas y contra el poder, proclamando así a un tiempo el reino de Dios y la revolución. Por eso, esta fue su banda sonora. Pues esta es la preciosa melodía de la misión. Y en los clásicos de jazz vamos a disfrutar ahora de la maravillosa voz de la cantante norteamericana Nicole Atkins. Spend a lot of time walking, that's what people do. Getting over you, smiling. Did you see me smiling the whole act just for you? What else can I do? People say I'm better off alone. So I'm trying. People say i'm better off alone people say it takes a little time i can't hear a word those people say i know that i'm crazy Y escuchamos ahora la voz de otra mujer, la de Maite Martín, cantaora de flamenco y cantante de boleros, además de compositora, porque en la sección dedicada a la poesía hecha canción hemos escogido el poema Gacela del amor imprevisto de Federico García Lorca, una breve composición dedicada exclusivamente al tema amoroso con ciertos elementos de misticismo y erotismo y con guiño sobre todo a la cultura arábigo andaluza comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre nadie sabía que martirizaba un colibrí de amor entre los dientes Cien caballos persa se dormía En la plaza coluna de tu frente Mientras yo enlazaba cuatro noches Tu cintura enemiga de la nieve Entre Jesús y jazmines tu miraba Era un pálido ramo de cimiento Yo busqué por mi pecho para darte las letras de marfil que dicen siempre, siempre jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, las da mi w mi boca ya sin luz. Merece escuchar en esta canción hasta la última nota. Y en la sección dedicada a la música actual vamos a escuchar a Tino Casal, que a pesar de haber muerto en un accidente de tráfico a principios de la década de los 90, su música sigue resucitándose. Con la reedición de sus temas que más éxito alcanzaron, como Eloís, donde muestra su potente voz, no por ello fue considerado por muchos como el reggae del pop rock español.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 Pues cuando son las 10 y 25 minutos y tenemos casi 9 grados de temperatura, vamos a comenzar la ronda de noticias por Iciar Martínez. Bienvenida, Iciar. Hola, feliz año. Feliz año. ¿Cómo has comenzado este primer día laborable del año? <risa> bien, bien, con ánimos, con las pilas recargadas. Eso y sí. con mucho trabajo, ¿verdad? Eso es, eso es. Pues cuéntanos. Bueno, pues vamos a hacer hoy tocar ronda de balance, por así decirlo, de todo lo que fue Nochevieja y Año Nuevo. Ya saben que te lees, pues dio la bienvenida a ese Año Nuevo con un programa en directo desde la plaza de Bais, una plaza de Bais que estuvo abarrotada por más de 3.000 personas que se congregaron allí para tomarse las uvas al son de las campanadas de Calendura, no con Calendureta, que ya saben que mm. continúan roto, y con nuestros compañeros pues Salvador Campello y la reina de las fiestas Carolina Irles. Como decíamos, más de 3.000 personas en esa plaza de Bais y la concejal de fiestas, Mariola Galeana, ha calificado de rotundo éxito esa fiesta y también la que se celebró en La Hoya, que también la organizó el Ayuntamiento. Bueno, pues disfrutaron son de esas campanadas también de música hasta las cuatro de la mañana, fuegos artificiales, confetis Así que una noche divertida para esos más de 4.000 ilicitanos que bajaron hasta la plaza de Baix. Y tía, ¿tú dónde diste las campanadas? Aquí me consta que no, que te fuiste, nos abandonaste. Sí, me muy fui, mal, muy me mal. fui a, a Valencia, eso sí. ¿Y qué tal el peaje? Ah, fue fue gratuita la vuelta. O sea que eso nada, es, eso no es. se pagó nada. No se pagó ¿Y nada. ¿Y hay mucho tráfico en la autopista? A la, bueno, no tanto, no tanto. A la vuelta un poquito más, a la ida no demasiado. Muy bien, pues... Eh hubo eh, una gran fiesta en la Plaza de Baix, pero me consta que el dispositivo, hemos empezado así el programa, el dispositivo de seguridad funciona. Eso es, según el eh, edil de seguridad Ramón Abad el dispositivo funcionó a la, a la perfección y eh, afortunadamente pues evitó que se produ produjeran incidentes graves pero sí hubo algunos nueve casos de intoxicaciones etílicas la intervención de la policía local en siete casos de pelea, el robo en el interior de un vehículo y también una denuncia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 Ese fue el balance de Nochevieja, pero es que hoy, anoche, concretamente los bomberos necesitaron a los refuerzos de Creviente y Almoradí para que el parque comarcal eh, se quedó sin efectivos, ya que todas las dotaciones pues, se desplazaron para apagar un primer incendio en una casa de campo en Alzabares Bajo y una hora más tarde, sobre las dos de la madrugada más o menos, tuvieron que acudir a otro incendio originado en un chalet de Peña de las Águilas, a consecuencia de una chimenea mal apagada. Suele pasar, menos mal que no fueron eh, incendios graves. Uh -huh, eso es, Se sí. pudieron resolver eso, eso. en cuestión de horas. ¿Y tenemos algo más? Pues hoy vamos a hacer el, el reportaje, uno que nos gusta mucho, que es del primer bebé mm. que nació en el hospital Vinalopó, mm. a la 140 y 40 de, Ese fue el primer de bebé, bebé del año, del año el es. Vinalopó se lo lleva. Eso es ¿Un niño o una niña? Eh, pues todavía no lo sé, un niño un niño me parece que es, pero además de nacionalidad marroquí creo mm -hmm. recordar. Muy bien, pues enhorabuena para los padres. Eso es. Gracias, Iciar, con lo que te vas al Hospital Vinalopo. Eso es. Bueno, se va a mi compañera Marga. Yo Marga. me quedo por aquí gestionando otras cosas, pero si nos, nos desplazamos. Por cierto, hemos entrevistado a Fran Castell con lo que el reportaje de los roscones caerán mañana. Eso ¿no? es. Vamos Qué delicioso. Vamos a hacer Qué, a qué hacer deliciosa noticia. <risas> y Eso qué hambre, es. me está entrando ya a estas horas. Iciar, muchas gracias. A la una volvemos. A la una volvemos. Con más información. ¿Y hoy presentas el Teleni también? También. También te Nos vemos todas doble. las <risas> imágenes en nuestro informativo de Telelech. Muchas gracias Muchas y nosotros gracias. continuamos esta ronda de noticias. Primero, lo que vamos a hacer es cambiar la sintonía y dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol se estrena este próximo sábado a las ocho de la tarde contra la Sociedad Deportiva Huesca. Los blanquiverdes a un punto de playoff están a cuatro del conjunto ostense que marca la zona de playoff. Eh, queda todavía la herida abierta del partido de la ida donde en el Alcoraz el conjunto ostense fue muy superior a los blanquiverdes. A partir de esa derrota los de Pacheta reaccionaron. ...y han acumulado la mejor racha de lo que llevamos de temporada. Para ese partido, el técnico solo tiene la baja de Claudio Medina por lesión. Recupera a Nino, Iván Sánchez y Juan Cruz, todos ellos con molestias por lesión... ...en los últimos partidos del año. Un Elche Club de Fútbol que intentará seis años después... Conseguir una victoria en el arranque del año. Lleva desde 2013, desde la temporada del ascenso, sin inaugurar su casillero de victorias en el primer partido del año. Por tanto, ya toca y si lo hace el equipo ilicitano se metería de lleno en la lucha por el playoff. Eh, hoy a las cinco de la tarde y luego a las seis menos cuarto una representación de la primera plantilla, también del filial, del equipo femenino y del equipo del fútbol sala estarán en los hospitales de nuestra ciudad repartiendo eh, juguetes a los niños. En el plano institucional se espera que entre hoy y mañana llegue el nuevo propietario Cristian Bragarnik al club blanquiverde. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos ya la ronda de las noticias con una entrevista. En esta ocasión no va a ser una crónica, sino una entrevista porque la ocasión lo merece con nuestro compañero Vicente Bordonado. Vicente, buen día. Buen día. Lo merece Vicente porque hemos dicho que 2019 es, lo hemos dicho, bueno lo están diciendo en las redes sociales, es el año del despertar climático. Vicente, ¿realmente tenemos que despertar conciencias? ¿Realmente el cambio climático ¿Ya lo estamos viendo? ¿Lo estamos sufriendo? Lo estamos sufriendo desde hace años y este, a, y este año, el concretamente el que dejamos atrás, 2019, ha sido el año del despertar climático en el sentido porque, bueno, pues han habido muchas movilizaciones, sobre todo por parte del sector juvenil. Eh, la primera movilización que tuvimos en la provincia de Alicante fue en la ciudad, de Alicante, en la capital, en marzo, y después se han ido sucediendo distintas movilizaciones. Bueno, es, es un hecho evidente y es que es algo que veníamos, eh, veníamos y viendo. Que hemos, y hemos tenido una cumbre, ¿eh? una cumbre hemos climática. Hemos tenido la cumbre Madrid, climática. Que de nada, no sé si habrá servido para algo, porque no han estado los grandes contaminadores. Los grandes no han estado, pero sí que ha calado mucho en la sociedad española eh, el, el mensaje de crisis climática, porque hace años hablábamos de climático Las previsiones de cambio climático de hace años se están cumpliendo, lo hemos visto a lo largo de este año. Este año se, se, se utiliza el término de crisis climática porque bueno, engloba muchos más elementos, muchos más factores y esto lógicamente hace que la sociedad eh, esté cada vez más concienciada. Al final, eh, para atajar este problema o intentar eh, paralizar, mitigar este problema, eh, la decisión la van a tener no los gobernantes, que sí, que en última instancia, pero por la movilización social. Pues vamos a hablar de las consecuencias de esta crisis climática que la hemos sufrido. Por ejemplo, 2019 ha terminado sin agua para el campo del Che. Efectivamente, vamos a ver, en el clima mediterráneo tenemos extremos ahora con la crisis climática los extremos se están agudizando uno de los extremos es la sequía y fíjate que estamos en el año pluviométricamente más lluvioso uno de los más lluviosos, vale. eh, que hay observatorios en el Camp que han superado incluso los 500 litros metro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que la precipitación se concentra en muy pocos días. Estamos hablando de precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Estamos hablando de gota fría. Estamos hablando de gota fría, de dana, de presiones heladas en los niveles altos de la troposfera. Y sí que es cierto que donde tenía que haber llovido, en la cabecera del Alto Tajo o en la cabecera del Segura, no ha llovido lo suficiente y ahora mismo tenemos muy pocas reservas desde la Comunidad General de Riegos de Levante, pues nos indican que el pantano de Crevillente pues sí que está mm. eh, muy lleno y que tenemos para los próximos meses. Ah. Bueno, y el Tajo también tiene reservas suficientes porque la Comisión de Explotación, que son los técnicos, le dijeron al Ministerio que sí, que nos dieran agua para riego tanto en noviembre como en diciembre. La ministra dijo que no. Sí, la ministra dijo que no, eh, escudándose con el problema del mar menor, que nosotros no tenemos nada que ver con él. Y si hubiera dicho lo de la crisis climática... Eh, En 2019 hemos celebrado los 40 años del trasvase Tajo Segura. mil 2020 será el año en que se cierra el trasvase... Bueno, pues a veremos. Hay muchos síntomas de que, de que se cierren y, y ya también por la crisis Por la crisis, eso por la lo, crisis te lo pregunto climática. ya como experto, como geógrafo. Hay que tener en cuenta que la cabecera del Alto Tajo es una zona que llueve poco. Es similar a nuestra zona, no es una zona lluviosa. Por lo tanto, eh, ahora bueno tenemos una reserva de 580 y pico hectómetros cúbicos, pero bueno, llueve muy poco y esto Cada año va a llover menos. Llegará un momento en que si no llegara una conexión de otras cuencas, sea la del Duero o la del, o la del Ebro, pues lógicamente al final... Eh, el cierre del trasvase será algo evidente y tendremos que ir a reutilizar aguas y a desalinizar Pero, aguas. ¿Pero tan pronto llegaría el cierre del trasvase? No, durante este año seguramente no, lógicamente. A veremos el nuevo gobierno, a veremos claro, el nuevo gobierno claro. que salga durante los próximos días. Porque estamos hablando de que los ríos son limitados, son recursos limitados. ¿Los ríos cambiarán en este país? Lógicamente van a cambiar, hay una España que es la España seca y es la línea del 600, no del coche 600, sino eh, al norte de Madrid, hacia el norte llueve más de 600 litros al año, hacia el sur menos, estamos en una zona deficitaria, las cuencas hidrográficas cada vez van a, a recoger menos agua y esto pues se va a ir notando eh, año tras año. 2019 ha sido el año de mayores sequías, de sequías más eh, severas o no? Sí, ha sido un año de, de sequía también eh, muy severa, eh, sobre todo en, en la España más meridional. Y entonces, pues bueno, pues eso se nota en el sentido de que eh, cada vez llueve menos y se concentran las precipitaciones. Tenemos periodos largos en los que no llueve. Entonces, por lo tanto, eso se nota y necesitamos otros recursos, o bien sea del trasvase, o sea de reutilizar o de desalinizar. En ello estamos con las desalinizadoras que están lo que pasa que el precio está por las nubes y la desalabradora que quiere implantar ríos de levante pero son infraestructuras a medio corto plazo o más bien a medio largo plazo por, por los trámites. Yo creo que la desalinizadora o, o mal nombrada, un nombre que puso, un término que puso un ministro o ministra, no es realmente desalobradora, es desalinizadora porque es para eh, quitarle la sal, para que nos entiendan los oyentes, mm. de agua eh, continental. Eh, nosotros tenemos en el Camp de en buena parte de la Vega Baja, un gran acuífero libre, eh, Con mucha agua. Es sedentario. Tenemos, somos ricos en agua, pero es un agua que tiene 3-4 gramos de sal. Es más fácil quitarle la sal a esa agua, que son 3-4 gramos, que al agua marina, que estamos hablando de 34-35 gramos. Por lo tanto, los costes económicos son mucho menores porque se reduce eh, el esfuerzo energético que hay que emplear. Pues los trámites deberían ir por la vía de urgencia. Deberían de ir por la vía de urgencia, efectivamente. porque ¿Pero van? Bueno, eh, que vayan? Eh, en la última asamblea de la comunidad de base del canal, bueno, se dijo que en el próximo año, año y medio se empezaría a construir la, pero que van los trámites, van relativamente lento, eh, lentos. lentos, claro, porque entrevistamos a Javier Berenguer y siempre está hablando de papeles, papeles, que sí, sí, sí, sí <risa> que si <sí, risa> todavía el informe de medioambiental, que si sí, el informe de impacto, es que etcétera. la Generalitat Valenciana se tenía que poner las pilas, esto ya tenía que estar construida, es que tenía o sea, que estar construida, y más cuando el dinero Lo, lo tenemos comprometido, con la indemnización de la caza. Bien, mmm, hemos hablado de sequías, hemos hablado de danas, de gota fría. De intenso calor, de heladas, eh, también lo estamos notando. Por ejemplo, ¿cómo hemos empezado el año? ¿Con heladas? Bueno, pues sí, empezamos no con muchas heladas. La verdad es que Tenemos el 2019... grados de temperatura. Sí, ¿eh? y ahora mismo <risa> bueno, <risa> hace fresquito, pero de momento, eh, bueno, eh, a principios de 2019 alguna helada muy puntual, uh -huh. pero lo cierto es que no hemos tenido episodios de heladas como en años anteriores. Esto quiere decir que en los próximos meses, sobre todo ahora eh, enero y febrero, sí que es posible que tengamos porque, bueno, estos días no está bajando tanto la temperatura. Ayer, día 1, bajó en el sur del Candelcha 2-3 gra eh, grados eh, porque todavía a 1.500 metros de altitud tenemos una masa relativamente templada. Pero bueno, el tema de las heladas es algo muy puntual que vamos a tener ahí, que con la crisis climática Unos años más que otros va a estar ahí. Todo ello va a depender de que nos visiten masas de aire ártico-continentales. Cuando nos visitan esas masas del interior del continente europeo uh -huh. o de la llanura polaco-rusa, pues uh -huh. entonces, lógicamente, aquí las temperaturas caen en picado. ¿Y eh, habrá nieve? en los alrededores es, es más complicado ¿eh? es Ajá. más complicado porque tiene que coincidir es que Calla. nos gusta la carrocita <ríe> con claro. nieve sobre todo en enero y febrero que son los meses sí, de tiene invierno. que coincidir que, que bueno que la temperatura baje que tengamos una masa de aire frío en altura y que tengamos una situación de precipitaciones combinar esos factores es, es complejo es complejo Lógico, ojalá tuviéramos la varita <ríe> pero, pero bueno se puede dar y en verano 2020 este verano será igual de malo que 2019 con intenso calor ...y noches tropicales... ...pues sí, efectivamente... ...cada año los veranos van a ser... Eh, ...veranos que se van a alargar más... ...se van a, a, a prolongar... ...en la estación otoñal... Eh, ...veranos con calor mucho más intenso... ...con olas de calor... Eh, ...debido a la situación de Poniente... ...cuando llegan esos vientos de componente terral... ...vientos de Poniente... ...que se disparan mucho las temperaturas... ...y sobre todo las noches tropicales... ...las noches tropicales en los últimos 15-20 años... ...han triplicado las noches tropicales... Una noche tropical es cuando la temperatura eh, no baja por debajo de los 20-21 grados durante toda la noche. Pues esas noches tropicales se han triplicado en los últimos años. Tenemos eh, del orden de unas 60-70 noches tropicales al año, en verano, lógicamente, y ya tenemos también noches ecuatoriales. Y un factor determinante para estas noches tropicales es la temperatura marina. El mar Mediterráneo ya es un mar de características tropicales en el centro del verano. En la canícula del verano, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, es un mar eh, con características tropicales. ¿Por ¿Qué significa que la temperatura la tiene muy alta? La temperatura tiene altísima. Estamos alcanzando valores térmicos de temperatura marina de 28 grados. Hace 15 años lo normal era alcanzar temperaturas del orden de los 24-25 grados ha subido mucho la temperatura y esto en qué se va a notar en nuestro litoral va a estar castigado lógicamente nuestro litoral va a estar castigado eh, y, y, y ya lo estamos viendo con especies eh, que vienen de fuera especies invasoras eh, que nos llegan si medusas y... los claveles esos mortíferos que, efectivamente, que todo tanto esto... duelen que no son medusas dicen sí. que es otra clase de invertebrado no sé pero lo estamos notando con eso con invasiones efectivamente lo estamos de... notando pero Esos vienen del Atlántico. Vienen del Atlántico, sí, pero van buscando aguas más, más cálidas. Más cálidas. Más cálidas. Y, y bueno, y esto también, lógicamente, el que tengamos un mar Mediterráneo tan caliente, hace que el agua se acidifique más, eh, que la corriente que sale desde el Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar y va hacia el norte por las costas de Portugal, llegue agua más caliente al océano Atlántico y, en definitiva, eh, las corrientes del Atlántico se están o trastocando sea, también. Realmente estamos ante un cambio climático mundial. Es, exactamente, estamos ante una crisis climática mundial y una de las zonas más sensibles es precisamente la península ibérica y, concretamente, el sureste ibérico donde nosotros nos estamos. Es... es complicada la situación porque aquí eh, nos llega es una Vamos. zona intermedia que nos llegan masas de aire frío uh -huh. del norte y masas de aire cálido. Cada uh -huh. vez llegan más masas de aire cálido desde el continente africano. Esto es lo que está ocurriendo. Eh, tú, Vicente, has participado en un vídeo eh, promocional precisamente del ayuntamiento en el que tu frase es... Boch... Bolubay -sir. Bolubay -sir. <risas> Os lo dije. Eh, significa que Elche... Si continuamos sin tener una concienciación medioambiental, el che cierra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. el vídeo este... es así, dramático. Sí, el vídeo es, es dramático y es para despertar conciencias lógicamente. Y, y, y lógicamente, Elche no es que vaya a cerrar o se vaya a tener que ir la población de Elche en los próximos 10, 15, 20 las o, o 50 años. dicen que van a ser sí. el mal del siglo. Sí, efectivamente. Y ahora las migraciones, todo el pro... gran parte o una parte del problema migratorio que tenemos en el Mediterráneo del continente africano son migraciones climáticas, aparte de otros factores de depredación de, de, bueno, sí. de, de recursos naturales. Uh -huh. Pero, lógicamente, en Elche sí que vamos a notar eh, cambios, cambios en los próximos años, en las próximas décadas, que nos vamos a tener que ir adaptando. Uh -huh. Y, sobre todo, esto sirve y este tipo de acciones de comunicación sirven para concienciar a la población, porque, Todos, todos, cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena en el comportamiento, en el día a día, en la propia alimentación. Hay que basarse ya en una dieta climática. Se está acuñando el término de dieta climática en la que hay que consumir menos carne. Hay que usar menos el coche, más el transporte público, más la bicicleta, andar más, más saludable... Grandes ciudades como Barcelona, Madrid, estamos viendo que se está restringiendo el tráfico a los coches contaminantes del interior. En Elche tendríamos que tener aparcamientos disuasorios en, en el extrarradio de la ciudad y peatonalizar más en la ciudad. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Para tener una ciudad, si queremos tener una, una, una ciudad verde para el 2030, pues habrá que peatonalizar mucho. Y sobre todo tenerla. Llegamos tarde... Bueno, yo creo que no llegamos tarde. Yo creo que ahora es el momento, es el momento de ponernos las pilas. Este año yo creo que va a ser un año de muchas movilizaciones y mucha demanda por parte de la sociedad. Esto hace que los políticos vayan tomando nota, porque si no, cada cuatro años eh, pues van a tener que presentar resultados a la sociedad. Y la sociedad es la que va a a mandar en este tema, en la en, en el tema climático, en ese sentido. Pues, Vicente, vamos a terminar con una lista de los grandes propósitos para 2020 climáticos. Has dicho comer menos carne comer menos carne efectivamente eso es algo eso es algo que lo hablaban eh, bueno cuatro colectivos ahora ya se está diciendo en los grandes medios de comunicación y la organización la onu la onu lo está diciendo y los estudios están ahí o sea que no, el ganado contamina el ganado contamina mira un kilo producir un kilo de ternera eh, consume 15.000 litros de agua uh -huh. unos vaqueros de algodón consumen Unos 12.000, 14.000 litros de agua. Vamos a ver, consume y emite mucho. Porque, mira, Sudamérica, los incendios que tenemos allí en el Amazonas, el Amazonas se quema de forma intencionada para conseguir cultivos, tierras de cultivo para cereal, para alimento del ganado. Del ganado. Y ese alimento del ganado se traslada hasta Europa con lo que contaminan esos barcos. Uh -huh. Entonces, bueno, las emisiones las emisiones en torno a la industria cárnica se cifran en un 51% de CO2. Pues vale. Mucho más que el transporte, ¿eh? mucho más que el coche y que el avión. Pues eh, comer menos carne, eh, utilizar el coche mucho menos. Efectivamente, el coche hay que usarlo mucho menos. No puede ser que vivamos en Elche, en una ciudad completamente llana y que para comprar la barra de pan <risa> vayamos con el coche. No creo que haya gente que coja el coche para comprar pan, <risa> pues no pero sé, bueno, puede vale. verlo, puede ya verlo. No, ya no lo puede hacer. <risa> Utilizar menos el coche, comer menos carne, reciclar. Hay que reciclar. Hay que ir y, y, y hablando de reciclar, a una economía circular. Hay que reaprovechar todo. Uh -huh. ¿Mm? Un y... punto importante, anotamos más uh -huh. más cosas, el tema de las energías verdes es fundamental. Gracias al decreto de, de, del gobierno de Sánchez en abril, ya se abrió la mano por fin. Ya podemos instalar ya en nuestras casas. Ya podemos instalar en nuestras casas, ya podemos ser autoconsumo. ¿Y instalamos autoconsum instalamos paneles fotovoltaicos, ¿eh? podemos estar conectados a red, la red va a ser nuestra gran batería nos ahorramos costes en comprar la batería y, por lo tanto, estamos eh, consumiendo una energía que es gratis del sol, mm. lo que nos sobra lo inyectamos a la red y ahora ya las compañías eléctricas tienen la obligación que a precio de mercado nos compran los kilovatios que nosotros inyectamos a red. Por fin. Se, Por pueden, fin. se pueden fastidiar esas compañías y nosotros no. no. es un beneficio para todos. ¿Seguro? Es un beneficio vale. para los consumidores, para las compañías eléctricas, sí. porque las compañías eléctricas te van a comprar a ti la energía a 4 o 5 céntimos el kilovatio y después la van a vender ellos a 12 o 14 céntimos. Mm. Entonces, para ellos hacen negocio, negocio eh, y el y el gobierno central también el estado hace Se negocio su porque porcentaje. <ríe> su porcentaje es es Ideal para todos. Bien, pues despertarnos a las energías verdes, que es posible. Es posible. Porque ya tenemos ese decreto. Sí, sí no, lo, lo no, que, no lo era lo, hasta 2019. Lo que era inconcebible es que Alemania Desde... tuviera mucha más potencia de instalación que nosotros. Nosotros aquí tenemos casi 3.000 horas de sol al año. Habría que hablar de esas puertas giratorias, que es lo que ha frenado precisamente <risa> efectivamente, el, efectivamente. Eh, la explosión de las energías verdes. Es increíble. Estos son los um, propósitos más importantes, Vicente. Yo para creo terminar. que estos son, eh, son pueden ser los propósitos más importantes. Eh, habría que matizar algunos, pero sobre todo es esto: el, el llevar una vida mucho más sostenible. Y sobre todo hay una cosa importante, uh -huh. fundamental: consumir productos de kilómetros cero, productos de proximidad. ¿Por qué vamos a comprar claro. naranjas de Sudamérica? Eh, o de Sudáfrica a miles de kilómetros con una gran huella de carbono. Ah, pero el cliente no lo sabe. Está a miles de kilómetros. bueno Ca Ahora tenemos una frutería cada dos por tres. Se sí, han abierto muchas sí. fruterías. Pues ahora, y el sí, ayuntamiento, nos, el ayuntamiento de Elche. debe llevar... No, sí. no nos dicen que ese plátano viene claro. de mil kilómetros. El ayuntamiento de Elche tiene una marca de la anterior legislatura y que en esta legislatura me consta que la van a reactivar, uh -huh. que es productos del Camp de Elche. Vale. Y esa marca tiene que estar en todos los establecimientos y por lo tanto eh, tiene que haber una campaña de comunicación por parte del ayuntamiento mm. para concienciar y por parte de la Generalitat Valenciana que lo va a poner en marcha para concienciar de que hay que consumir productos de proximidad claro. hay que consumir primero lo que tenemos más, más cercano, que no va a tener tanta huella de carbono como lo que nos llega de, de lejos. Y la agricultura ecológica también es importante. La agricultura ecológica es Sobre todo es para no contaminar mares como el menor, el mar menor. Efectivamente, para no contaminar, para la salud de los propios agricultores, para los, la salud de los consumidores, no podemos seguir consumiendo productos con residuos químicos o no podemos seguir consumiendo productos procesados o ultraprocesados. Eso tampoco, porque al final ahí hay un negocio ...especulativo muy grande... ...con la alimentación... ...algo que estaríamos hablando... ...de soberanía alimentaria... ...y la agricultura ecológica... ...es fundamental... ...irla poniendo en marcha... ...en el Camp ...porque la uh -huh. agricultura familiar... ...la única salida que tiene... ...es la agricultura ecológica. Pues una entrevista muy interesante... ...de gente que se resume... En, ...en dos grandes consejos... ...y es... ...hay que cuidar ya... ...o hay que empezar a pensar ya... ...en esa dieta climática... Y hay que fomentar el transporte público. Así es. Gracias, Vicente. Un placer, como siempre. Feliz año. Hasta luego. Feliz año. 101.4, Telehealth Radio Marca. Si todavía no has venido los fines de semana A Restaurante Rincón de Galicia Tienes que probarlo Pulpo, zamburiñas, empanada gallega Arroz con bogavante Los pescados y mariscos más frescos O un buen chuletón de lugo Las mejores carnes gallegas Degusta lo mejor de su gastronomía Cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia En Elche, poeta Miguel Hernández 8 Reservas al 96-667-0430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 ¡Felices fiestas! La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y estamos en la recta final del programa La Glorieta... ...y nos vamos a despedir porque quedan siete minutos... ...para llegar a las once en punto de la mañana... ...nuestra compañera Rosa Lucas y hasta aquí... ...hoy en este primer programa del año... ...hemos querido abordar precisamente... ...un resumen político desde la oposición... ...por eso hemos entrevistado a la concejal de Ciudadanos... ...Eva Quisol. ...también hemos querido dedicar unos minutos a estas fiestas... ...tenemos ya la fiesta de Reyes a la vuelta de la esquina con la cabalgata de reyes Y por eso hemos entrevistado a Fran Castell, uno de los pasteleros artesanos de Elche, que al igual que otros muchos pasteleros y panaderos, se encuentran durante estos días trabajando en la elaboración de ese dulce típico y tan deseado por todos, niños y grandes, como es el roscón de Reyes. Y hemos terminado con la entrevista con Vicente Bordonado, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones que 2019 es el año del despertar climático y Vicente Bordonado nos ha dado... ...pues unas pinceladas de las consecuencias... ...que estamos ya sufriendo en Elche, en el Camp de Elche... ...por esa crisis climática... ...y hemos terminado con esos propósitos climáticos... ...que tenemos que abordar durante 2020... ...y es consumir menos carne, reciclar... ...coger menos el coche... ...fomentar por tanto el transporte público... ...y tener un consumo responsable... ...sobre todo del agua... Y vamos a terminar con nuestra efemérides musical porque hoy cumpleaños la actriz y cantante Elsa Baeza tuvo muchos éxitos al interpretar las composiciones del músico nicaragüense Mejías Godoy y uno de esos éxitos fue Cristo ya nació en Palacahuina. Toda una canción revolucionaria y emblemática por la fuerza de su mensaje ya que nos presenta un Cristo totalmente guerrillero. Volvemos mañana. Que pasen un buen día. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia, se oye un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, la quiebra plata se entremecieron. Jowiolo po mojo galpa, por te panet po